Angustia por la ruta cortada Obviamente lo más preocupante Era el fuego y la gente que estaba cerca Donde estaban los incendios Pero bueno, la, la ruta cortada justo en un área En el que muchas familias volvían Y el cóndor sin luz Entonces me crucé con varias personas que me decían No tengo batería en el teléfono Entonces bueno, ahí dije Bueno, es necesario salir a aclarar Que la verdad que eh, Si bien se sufrió esa, esa situación de, de un poco de angustia De sentirnos un poco aislados por la ruta cortada y las comunicaciones en parte también, eh, la verdad que acá estamos a, a casi a la misma distancia, o bueno, en realidad a mayor distancia de fuego de lo que están ustedes ahí en Vierna uh -huh. Porque el fuego es del Saberán para el lado de Vierna, Claro, sí, eh, sí, sí. Entre... Lo que hice hace un ratito, eh, yo no tenía intención de ir hasta Vierna pero bueno, los había escuchado ustedes diciendo que había recomendaciones de usar lo menos posible la ruta número uno para no entorpecer... las tareas de quienes todavía están queriendo apagar el fuego, etcétera. Así que me fui hasta la salida de la boca. Llego al puesto caminero, no había nadie. Apa. Eh, así que, bueno, me estacioné, me bajé, toqué la puerta, porque vieron que hay una casillita, me atendió muy amablemente un oficial muy jovencito, pero que no estaba ahí donde están siempre, digamos, eh, hablando con la gente o haciendo alguna recomendación a quien sale. Así que le dije, bueno, ¿qué recomendación le dan a las personas que van para Vierma?, No, todavía no nos dieron orden de ninguna. Mm. Digo, pero recomiendan esto de que si no es estrictamente necesario, no se use la ruta. No, por ahora no nos llegó por radio, no nos dijeron nada. Eh, bueno, digo, alguna recomendación especial, algo, si ahora quiero salir a la ruta, me dirías algo? No, no. nada. Así que, bueno, eh digo, me llamó la atención, ¿no? Porque uno esperaría que en este momento hubiese una situación eh digo, más organizada, ¿no?, entre las mismas fuerzas de seguridad, eh, que bueno, que por ahí o no es necesario que haya poco tránsito, o bueno, o no se lo están comunicando bien entre ellos mismos. Uh -huh. eh, desde esa zona, desde el lugar de la rotonda y estuviendo un poquito más a, como si uno fuera camino al paro, es donde mejor se puede ver La nube de humo que eh, cerca del cóndor no es tan densa, pero sí llega. Que me imagino que va a ser lo mismo que pasa en Vierma por lo que me han contado. Sí, acá está totalmente enrarecido el cielo. Claro, no es una cosa densa, sí, oscurísima, pero se ve que estamos rodeados de humo. Y eh, se ve un poco, diría, más denso para el lado de, de la lobería. Un, una Otra nube de humo que viene de allá. Ajá. ¿Y que te subiste allá viste que uno a veces se sube al ceferino para pispear? Ahí es, hice eso, lo hice hacer ayer y ahora me lo hice lo mismo. Bueno, y se ve eso que te digo. Eh, como A mí ayer me, me pareció capaz que eran, viste también, las sensaciones, juegan mucho en estas cosas. Ayer yo la veía más densa, la cortina de humo. Sí, ahora sí, la sí. veo más esparcida, claro, claro, sí, sí, pero sí, no sí. tan densa. Sí, por suerte, ¿no? Uno mm. es, es así. Eh, lo que es real también, bueno, todo lo que se va generando, ahí hablaban de tener precauciones porque ah, eh, obviamente el incendio ha quemado alambrados y hay animales sí. sueltos. Eh. Bueno, por eso me llama la atención que un policía en la caminera no te diga esto, que se que circula por mensajes de, de teléfono y no circula, pero bueno, no las cosas que... Lo que pasa es que no recibió la orden. Claro, sí. Entonces como no recibió la orden no te lo puede decir. Sí. Está bien. Uh -huh. Es, eh, bueno, hoy eh, familiares que, que viajaron a, de Viedma para del Cóndor para Viedma a la mañana. Sí, me dicen esto. Las, las dos viviendas al menos que, que el fuego consumió ayer se ven desde la ruta. Es muy angustiante eh, y bueno, y de todo negro de ambos lados de la banquina. Lo que pasa es que digamos muchas de las casas que están cerca de donde hubo fuego no tienen pastizales alrededor. Entonces, eso fue una ventaja. no tuvo como propagarse el fuego ahí al interior de, de sus terrenos claro, claro. pero um, parece que estas casas que que sí que se incendiaron fue pues justamente por eso no por, por cómo como tenía la vegetación a su alrededor eh y bueno también por lo que fui hablando y tratando de averiguar no no quedan familias todas eh, se, se retiraron se evacuaron o auto evacuaron en en su mayoría ¿no? todos refugiándose en casas de familiares de invierno sí Creo que también quedó claro como cierta fragilidad que tenemos ante determinada situación como esta, ¿no? Porque eh, acá eh, se necesitaba, por ejemplo, se hablaba ayer de algún avión hidrante, algo, y no había nada. No tenemos nada ni cerca. Tal cual. Este, y, bueno, y, a ver, Walter. Se incluso... apeló mucho a la solidaridad y al voluntarismo. Eh. Y a, que al clima. Y, a, y casi... se hizo caso a al a, a, a rabino Bergman que es el que está ahora a cargo a nivel de ah, sí. que a nivel nacional está a cargo de medio ambiente y que dijo este verano hay que rezar uh -huh. una cosa así este como sí, ni, sí, ni, ni haciendo ese hacer... cargo uh -huh. En algún momento parecía como que era lo único que teníamos, ¿no? Sí, Sí, eh, por eso sí. Digo. Y, y la verdad que, que nos pensamos desde nosotros y desde cada punto de la provincia que no tiene camiones había eh, La cordillera ah. siempre lo denuncia. De hecho, si no fuera ah. por la, la asistencia que a veces se recibe de Chile, que sí, ¿Sí? está equipado, eh, Tal cual. Este, no se podría eh, nada. Y siempre se ah. espera y se reza que eh, alguna nube tire agua, porque la, sí. la cordillera lo denuncia continuamente esto. Ah. Eh. Sí, eh, y bueno, y, y a ver, hoy solo los he escuchado a ustedes celebrar eh, todos los gestos solidarios de las personas hacia los bomberos, y obviamente que, que hay que destacarlo eso, pero también denuncian, la, digamos que el, nuestros bomberos no son bomberos voluntarios. No, no, son policías. Dependen de la provincia, y la provincia no no los asistía como correspondía, o sea, no sé, yo después hay que chequear la veracidad, pero hacer circular mensajes de... Hay bomberos que no tienen comida desde hacer. O sea, por favor traigan algo al cuartel. Perfecto, quien esté cerca, quien pueda, que hacer, que me parece genial. Pero eso no deja de, de mostrar y de dejar al desnudo una realidad que es terrible, son trabajadores del Estado. Sí, es la, el mismo, la misma situación de abandono que sufren también aquellos que son trabajadores policiales y que tienen que estar hasta las 11 de la noche frente a los supermercados sin un vaso de agua. ¿Sí? Este, es más o menos la misma situación, los policiales claro. tienen que cumplir 12 horas en un lugar sin siquiera un baño, este, ni nada Lo digo porque ahí uno, uno sabe que mirada tiene y sabe que hay mucho policía laburante Y te lo ¿Y cuenta, qué? que no lo puede denunciar ni decir nada, pero dice Tuvimos que estar ahí 10 horas frente a la puerta del supermercado viendo cómo entraba y salía la gente Sin que nos dieran ni un vaso de agua Tal cual, sí, tremendo Este, y eh, Digo, para que tomemos dimensiones de, de cómo se va Acá los bomberos es probable que Capaz que haciendo todo el expediente correspondiente Hubiesen tenido la asistencia que, que debía Pero tampoco hay una reacción rápida Ni siquiera en algo mínimo Como cuando a veces son recargados los trabajadores de la policía Y tienen que estar frente a un supermercado O frente a un consejo deliberante en el bolsón Durante horas ah. este, sin ningún tipo de contemplación no. O como pasó, yo me acuerdo claramente cuando me tocó en enero del año pasado, de este año, perdón, mirá, dije el año pasado <risa> ya pensando en el tono, pero en enero de este año cuando pasó la situación del 22 de abril, que se armó todo, sí, ¿eh? un vallado policial y los propios policías me decían fuera del micrófono, che, fíjate, este, no tenemos ni agua acá, y ¿Ah? digo, bueno, no podés decírselo, no, Le digo, lo decimos dentro de la comisaría y se nos arma quilombo, decía. Claro. Pero eh, es así, digamos, como se maltratan a sí mismos. Sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, eh, así que eso también es importante no, no dejar de decirlo. Eh, bueno, lo, esperemos que, que se pueda controlar el fuego, ojalá también se aprenda de algo a nivel eh, de, de quienes deben controlar estos incendios y a nivel particular, por ahí, bueno, esto, ¿no?, de, de qué recaudos tener en el propio campo, en la propia vivienda, teniendo en cuenta que está tan habitado, ¿no?, de, de Viedma... Al cóndor, o sea, cuando decían, se están quemando los campos alrededor de la ruta. Y uno dice, bueno, en, en el kilómetro que esté hay casas. Sí, y sabes que pensaba, que... viste que eh, eh, la principal hipótesis es eh, un, la caída de un rayo en lo que fue esa tormenta que pasó antes de ayer. Sí. Y pensaba yo que si esto nos va a ayudar a despertar, que también eh, sigue siendo la hipótesis de un rayo, ¿Ah? pero podría haber sido una cañita voladora. Ajá. Eh, claro. En una, una pirotecnia que está permitida y que sí. ahora, dentro de un par de horas nada más, Los que Ni tengan, me lo recuerde. tengan la posibilidad y quieren tirar plata al aire lo van a hacer. Entonces, este, esto fue uno de los motivos que en Ay. muchos lugares también llevó a la razón de decir, ¡che, no prendamos la cañita claro. voladora! Porque si hubiese sido una cañita voladora, capaz que hubiésemos estado mirando de otra forma este incendio. ¿Eh? que yo no lo descarto porque hoy me, Bien, dicen no que, sabemos, tal cual. hoy me dicen que fue un rayo pero si fue alguien de ahí del Cóndor que estaba contento porque no sé por algo no, no del Cóndor pero del kilómetro quince que de repente ese chiste mira lo que compré Pumba Pumba Tanga y listo incendio sí. digo aunque sea por algún lado entremos en razón de que la pirotecnia me parece que ya también ah. es un hábito que deberíamos dejar atrás lo admito sí. yo hace quince años atrás veinte era de los que también me gustaba ver Pumba Pero ah. me, me fui dando cuenta con el paso del tiempo de que se pueden pasar fiestas sin eh, hacer eso, que más allá del, del daño que generan los propios animales, que lo sabemos, todas nuestras mascotas, fíjate que puede generar un incendio y le puedes eh, este, hacer un grave daño a una familia, dejarlo sin casa. Sí, bueno, me acuerdo, no sé, ¿recordás un año nuevo? Debe ser seis años que una familia de patagones quedó sin su casa. Claro sí, está, por eso angustia, digo. No sé, a veces por, por algún y, lado, a veces. Uno... Es que tirar a otra familia, digo, y tampoco si la tira a uno que te, te mereces semejante desgracia, digo, pero encima a veces, te, digamos, es algo que, que ni siquiera tiraste vos, porque eso como decir, recorre distancia. Claro, eh, y además, no sé, a veces por algún lado, a veces uno entra en razón. Quizás ah. esto podría ayudar a aquellos que no toman dimensión. ...de que capaz que es un buen tiempo de decir... ...bueno, basta... Este, ...así como se ha modificado la elección de la reina... ...en la fiesta de Navidad campante ...bueno, empecemos a modificar determinados hábitos... ...que capaz que podemos eh, ser mejor sociedad... ...y yo no tengo duda de que capaz que... Eh, ...buscándole la vuelta... ...y empezar a tener otro sentido de, de este momento... ...que para algunos significa muchísimo... ...que son las fiestas, para otros menos... ...pero es inevitable que significan... ...porque acá estamos... ...de cara a muchos que están viviendo... ...estos últimos 10 días de diciembre... ...de una manera muy especial... ...bueno... Hoy estamos diciendo que fue un rayo, pero podría haber sido una cañita voladora. Ah. Este, así que me parece que por algún lado o por otro a veces se entra en razón. Claro. Este, esto como que eh, con los fondos petroleros ayer no, no apagábamos el incendio, necesitábamos ah, agua. Claro, es cierto. <ríe> así que, no sé, digo, sí, a veces por tal. algún lado, sentado, de otra forma, este, capaz que se puede entrar en razón de que ah. uno puede cambiar un determinado hábito y mejorar. Me parece que se puede mejorar. Bueno, ojalá sí sea. Eh, ojalá se, se controlen rápidamente los focos de incendio, porque la verdad es que vemos más el que está más cerquita, pero está, está bastante preocupante. Bueno, sabemos que para el lado de la lobería hay otro incendio. En otros puntos de la provincia, cerca de Coneza, ayer hubo mucho, mucho fuego, no sé cómo estará ahora esa situación. Uno piensa, no fue un año en el que llovió muchísimo. Otras veces están más secos los pastos, pero eh, también eso hace que... Como llovió mucho, crecieron mucho. Veíamos el monte más alto que otros años. Sí, y el ritmo de la lluvia, porque ha sido intensa durante tres ah, o cuatro días, claro. pero después pasan tres sí. semanas de mucho calor, o a veces pasa un día de lluvia y sí, sí. y tres días de mucho calor, con lo cual claro, crece más el creció, y se sí. seca más rápido. Así es. Bueno, lo que queríamos aclarar simplemente con esta comunicación era que, que si bien muchos está una de camino al corno, pero acá en La Boca estamos realmente lejos, igual que Viedma, del foco del incendio, así que el mar está hermoso, no quiero dar envidia, pero estoy disfrutando un día de playa, <risa> eh, mejor que el río, que está tan dañado, ¿no? que lo están haciendo pomada, así que bueno, está estamos acá, siguiendo atentos a ver qué pasa, pero pero todo tranquilo en el cómodo. Abrazo grande, Mayra, le escuchaba ahí a la peque, a Celia, así que bueno. Es sí, ahí, ¿no? estamos sí. acá todos, está, está <risa> Celina, estoy con mi sobrina Amba, estoy con Lisandro y los loros, Sí, los loros que se están afuera, se escucha. Los loros fueron ahí, eh. en, en ese diario viaje que hacen de madrugada y de vuelta por la noche, todo han observado claramente todo lo que ha pasado. Bueno, yo, parece qué? es cosa de creer o no, pero el día, la noche de la tormenta, terminó la tormenta y los loros estaban enloquecidos. Yo no sé si es cuando empezó el incendio o qué, hay muchos loros que, que duermen en los cables para el lado del campo. Sí, estaban como locos los loros, siempre gritan, pero era una cosa, digamos, realmente muy agitados. Eh, yo suelo no despertarme por el río de los loros uno los naturaliza y esa noche estaban como locos así que bueno un poco nos lamentablemente ni hablar habrá que pensar también en un futuro el cambio del nombre del bañario no debería ser bañero los loros sí ¿Eh? <risa> ¿Y qué? Está, estaría buena, bueno y disfruta sí, Maira abrazo grande hasta luego abrazo compa hasta luego